Dios. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos. Les saludamos en esta mañana de día domingo ya cuando son las 10 de la mañana estamos iniciando con la transmisión de nuestro culto de celebración en este día domingo 13 de mayo. Contentos de poder acompañarles. En la primera parte estuvieron también nuestros hermanos <coughs> aprovechando la instancia de poder motivarle, animarle a cada uno de ustedes a participar de nuestro culto y ahora nosotros por supuesto comenzando con esta transmisión especial que queremos también que sea de mucha bendición para sus vidas. Queremos, antes de comenzar, poder buscar el rostro de nuestro Dios y pedirle también a Él, como siempre, su bendición en esta mañana y esperamos también que ustedes nos pueda acompañar en esta oración que vamos a alegar al Señor. Amado Dios, en esta hora, una vez más, ante tu presencia estamos, Dios mío, agradecidos, Señor, por tus bondades, tu misericordia, Señor, por este día que nos has regalado, que nos has concedido, Dios mío, esta oportunidad hermosa de poder estar ante tu presencia, de poder estar en tu casa, Dios mío, en donde podemos adorarte, donde podemos exaltarte, Dios mío. Gracias, Dios mío, por ser parte de tus hijos Señor somos privilegiados Dios mío porque sabemos que hemos sido escogidos Dios mío para ser parte de tu iglesia de tu pueblo, gracias por tu misericordia y en esta hora Señor encomendamos a ti este trabajo y al mismo tiempo Dios mío estos medios Señor que puedan bendecir la vida de tu pueblo, de tus hijos así como también nos han bendecido a nosotros, gracias y encomendamos a ti nuestras vidas y este servicio Dios mío en tus manos en el nombre de Jesús nos levantamos Estamos bendecidos y fortalecidos en ti. Amén y amén, Señor. seguimos junto a ustedes compartiendo en esta mañana de día domingo nuestra transmisión del culto de celebración en donde queremos que todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan sean parte también de la bendición que estaremos nosotros compartiendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, la ciudad de Chillán. Queremos saludar en forma especial también a todos ustedes que se unen a través de Radio Emisoras Emmaus en sus diferentes diales y por supuesto también a nuestros hermanos que están a través de nuestro canal de Televida HD en el 28.1 Acá en nuestra ciudad de Chillán A todos ustedes que no podrán a lo mejor Por diferentes motivos estar con nosotros Estarán a través de estos medios Les saludamos y esperamos también Que esta transmisión les bendiga Les fortalezca y pueda ser también Algo especial en su vida En esta mañana Y queremos también eh, saludar a nuestra hermana Damaris Arias, que está en el templo. Ella también nos estará trayendo los comentarios desde ese lugar y contándonos también cómo está el ambiente junto a nuestros hermanos que han podido llegar a nuestro culto. Hermana Damaris, Dios les bendiga. Muy buenos días. Dios les bendiga, hermana Tracy. Bendiciones a cada uno de ustedes que ya están en la sintonía de Televida y Radio Emisora Semaús. Eh, de serles las más ricas bendiciones en esta mañana. Y hermana Tracy, comentarle que acá... Eh, el culto ya ha dado inicio, nuestro hermano Yogen está en el altar eh, iniciando una oración para, para poder dar inicio también a este culto de celebración. Claro que sí, junto a la congregación que se puede ver a sus espaldas y que esperamos también que comience a aumentar el número de nuestros hermanos que puedan apurar sus pasos, estar junto a nosotros porque ya ha dado inicio entonces a, en nuestro culto de celebración junto a nuestro hermano yogen también ahí que está orando con la iglesia. Y recordemos hermana Damaris, antes de, de pasar también a mostrar los momentos que se están viviendo en el templo, que el día de hoy es día de acción de gracias de alimentos no perecibles para que nuestros hermanos también Puedan tener eso presente Antes de salir de sus hogares Así es, acá ya están dispuestas También hermana Tracy Las las cajitas que reciben eh, eh, Estos alimentos no perecibles Para que nuestros hermanos al llegar hasta acá Puedan pasar y dejar su alimento no perecible Comentarles Que esto va en total ayuda De nuestros hermanos que están pasando Gracias. alguna necesidad eh, Dentro del ministerio Y va en ayuda de ellos Y nosotros podemos bendecir sus vidas trayendo un alimento no perecible para, para que nuestros hermanos después le hagan llegar eso claro que sí, van ayuda de nuestros hermanos que están pasando mayor necesidad eh, estamos en nuestro culto de celebración queremos nosotros que usted también sea parte de lo que hoy estamos viviendo en este lugar y por supuesto que usted pueda también compartir con nosotros este tiempo tan lindo de poder recibir también la instrucción, la palabra la enseñanza que ha venido también a edificar nuestras vidas, el día de ayer hermana Damari fuimos eh, bendecidos también a través de la palabra del Señor fuimos ministrados en este lugar estuvieron con nosotros en forma especial también los pastores, los locales de nuestra corporación y la verdad es que fue un culto muy hermoso eh, una presencia de Dios también que fluyó en una forma muy especial en la vida de nuestros hermanos eh, muchos no nos queríamos ir desde este lugar porque había algo precioso, pero sabemos que en esta mañana también Dios está en este lugar y si usted no tuvo la oportunidad de compartir durante la semana los diferentes cultos que se realizan esta es su oportunidad para que usted también venga, comparta con nosotros Y reciba la bendición que Dios tiene reservada para su vida Así es, hermana Tracy Acá hay muchos puestos disponibles Si usted quiere llegar a, hasta Barro Sarana 436 eh, Será una bendición para su vida Poder recibir esa palabra eh, Siempre es necesario escuchar sí. más de, de nuestro Dios más Aprender cada día más de su palabra Y esta es la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos El día que Dios nos ha regalado Para que podamos eh, venir y alabarle Y exaltar su nombre Gracias Claro que sí, lo más importante es poder recibir la palabra, la instrucción que Dios también tiene para cada uno de nosotros. Y en el templo ya nuestros hermanos están preparándose entonces para poder iniciar con este culto de celebración y en pocos segundos más también nosotros estaremos llevando hacia sus hogares todo lo que se está viviendo en este lugar, cada momento de alabanza, de oración y por supuesto, el mensaje. Así es hermana Trincilla, que ha dado inicio las alabanzas y nosotros queremos escuchar con junto a ustedes. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Queremos saludarles junto a nuestros hermanos que están acá en el templo, ubicado en Barro Sarana, número 436, en la ciudad de Chillán. Tome su asiento, hermano, y saludamos nosotros a nuestros amigos, hermanos, hermanas que están en la sintonía a través de Radios Emaús en Chillán en el 102.9 en Chillán Viejo en el 95.1, en Emaús San Ignacio 107.7, Angol 94.1, Padre Las Casas 1370 AM y Panguipuye 1340 AM. Por supuesto también aquellos que están a través de Televida acompañándonos en el canal 28.1, de libre recepción acá en la ciudad de Chillán y también aquellos que están a través de los medios como es Televida Chillán, Emaús Chillán y Pastor Hugo Alfonso Montesinos en Facebook y también... En televida.cl, emaus.cl y hugo hugomontesinos.cl A todos ellos les damos la más cordial bienvenida a este culto de celebración Desde este lugar queremos compartir con ustedes Queremos que usted también sea parte de lo que estamos realizando Y alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Sean bienvenidos Quiero compartir con ustedes también un salmo el Salmo 31 dice: En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrameme en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrameme pronto. Sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Es parte de lo que dice este hermoso salmo vamos a seguir bendiciendo y exaltando el nombre de nuestro Señor ese aplauso fuerte para el Señor amén, bendito sea su nombre bendito sea el nombre del Señor Él es digno de ser alabado ¿verdad? bendito sea su nombre, qué bueno es alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, esa alegría ese contentamiento, esa paz que usted tiene es esa paz que solo el Señor nos puede dar, amén, bendito sea su nombre, le celebramos en esta mañana, cantamos a nuestro Señor Y Salvador Quiero invitarla a que tome su asiento Y por supuesto A estar atentos al trabajo De la semana, durante la semana Hay diferentes actividades que se realizan En este lugar Seguimos junto a ustedes También eh, compartiendo En esta mañana, después de haber escuchado Esas primeras alabanzas que podían también interpretar nuestro, nuestros hermanos del coro, del Grupo Renuevo la verdad es que hermoso ambiente también y hermoso número de hermanos ha ido llegando a este lugar y ahí cantábamos todos juntos queremos a Cristo celebrar sin lugar a dudas eso es lo que nos convoca en esta mañana poder celebrar a nuestro Señor Jesucristo, exaltarlo a Él alegrarnos y delitarnos en su presencia y en esta mañana estamos haciendo aquello también junto a nuestros hermanos de la congregación. Y esperamos también que ustedes que están a través de la sintonía puedan también estarse deleitando en la presencia del Señor y aprovechar estas instancias también de poder usar estas alabanzas para poder alegrarse en Él y exaltarle a Él por sobre todas las cosas. Estábamos escuchando también a nuestro hermano Jojen eh, tomar eh, parte también en lo que es la información de la semana y por supuesto recordar a nuestros hermanos las diferentes actividades que como ministerio y como iglesia estamos realizando en nuestra ciudad y también Eh, el, lo que nuestro pastor en el día de hoy también va a estar realizando en la ciudad de Santiago, quien además va a estar visitando la iglesia allá de nuestro pastor Leonel González, y nosotros aprovechamos la instancia de poder saludarla a nuestros hermanos que están allá, y que puedan también asistir en esta tarde a las seis de la tarde va a estar nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos por eh, la ciudad de Santiago. Y el día martes, también recordar que la escuela bíblica Siloe va a estarse desarrollando en forma normal a a las 20 horas estarán nuestros hermanos también eh, en ese lugar o acá en el templo, el día miércoles nuestras hermanas Dorcas se reúnen a las 19 con 45 minutos acá también recibiendo un tema muy importante acerca del sometimiento cristiano y nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos va a estar en el local Betesa de Quinquegua a las 20 horas. Hermana Damaris. Así es hermana Tracy Y se viene una fecha muy importante El 26 de mayo El subsiguiente de sábado de este mes Es Noche de Milagros eh, Una importante fecha Para que usted comience a programarse Comience a, a ver a quién va a invitar Para ese día Y pueda hacer una bendición Para cada uno de nosotros Y sobre todo para aquellas personas Que no conocen al Señor Y en este momento Nosotros hermana Tracy nos, se, Continuamos Eh, comentándole que aún llegan nuestros hermanos hasta este lugar. Eh, nuestros hermanos eh, están tomando ubicación. Se han unido un gran número de ellos y nuestros hermanos también comienzan a hacer lo que es el servicio de alimentos no perecibles, en lo que nuestros hermanos eh, pasan adelante y ellos pasan a dejar su alimento no perecible. Hermana Tracy. Comentarle también... Eh, que hoy eh, predicará nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos En esta mañana nosotros esperamos también recibir esa bendición Esa palabra eh, poderosa del Señor Que siempre habla en nuestras vidas Hermana, hermana Tris y amigos eh, que nos escuchan eh, Ayer tuvimos la oportunidad de un hermoso culto Una hermosa palabra eh, de parte de nuestro Señor Y nosotros que estamos hoy en, hoy en día acá Esperamos que usted que está en sintonía se pueda mantener Y que pueda ser parte de este culto a lo largo Así de es. este transcurso, que, que se, eh, de las alabanzas, de la predicación, que es, es muy importante que usted también pueda escuchar. Claro que sí. La palabra lo más importante en esta mañana de poder escuchar y sin lugar a dudas nos va a bendecir a cada uno de nosotros en nuestra vida en, en forma personal, hermana Damaris. Sin lugar a dudas Dios nos bendice. Eh, Dios va también fortaleciendo áreas de nuestra vida, enseñándonos cosas que debemos aprender y que debemos también aplicar en cada uno de nosotros. Ayer escuchábamos una palabra que también nos hacía recordar aquello y, y, y nos llevaba también a entender. De que todo lo que hoy recibimos de parte de nuestro Dios Tenemos que también vivirlo Debemos también manifestarlo, practicarlo cada día Así que hoy no va a ser la excepción Va a haber una palabra que nos va a bendecir Que va a, a, a hablarnos en diferentes áreas Y simplemente nosotros debemos tener un corazón humilde Un corazón dispuesto a recibir aquella palabra Y la instrucción que Dios tiene para nosotros Así es, y hoy no dejará de ser ese día en el cual recibiremos una palabra, una bendición para nuestras vidas, y esta es la oportunidad que usted tiene como como amigo, quizás oyente, como hermano en la fe, que pueda escuchar una palabra, poder eh, ser parte de este culto. Sabemos que la palabra habla a tiempo y fuera de tiempo, sí. y esta es la oportunidad en que nosotros podemos alimentarnos, conocer más de, de nuestro Dios, conocer de una vida cristiana, cómo debemos comportarnos, Eh, Dios siempre habla en diferentes áreas y esta en esta mañana no dejará de ser la oportunidad en que Él hará. Claro que sí. Dios... Hablará una vez más a nuestro corazón A nuestra vida Y nos enseñará grandes cosas que debemos nosotros También aprender como hijos del Señor Y ahí vemos también la preocupación de Dios por nosotros De que Él no nos deja solos De que Él no nos abandona Sino que Él siempre está atento para darnos un consejo Una palabra sabia A través de la voz también de nuestro Pastor Quien tendrá la responsabilidad en esta mañana De ministrarnos de acuerdo a lo que Dios también ha puesto En su corazón Y ustedes también que están en la sintonía Recuérdense eh, quedarse muy atentos allí porque vamos a estar llevando, por supuesto, todo lo que resta de nuestro culto de celebración en esta mañana a través de los diferentes medios de comunicación, como radio, televisión e internet. Nuestras plataformas ahí dispuestas también para poder bendecir la vida de muchos de nuestros hermanos que por la distancia no pueden estar con nosotros, pero el internet de su compañía y no importa dónde estén, ahí están mi hermana Damaris conectados también viendo eh, Televida y también, por supuesto, escuchando radioemisoras Emma Osa. Así que a todos ustedes atentos porque ya viene la palabra de parte de nuestro Dios Y ya también en pocos minutos más tendremos el nombre o el tema que nuestro Pastor Hugo va a estar ministrando Y en estos momentos se está viviendo un hermoso momento en presencia del Señor eh, Un momento de oración y nosotros queremos compartir con ustedes Padre sé que tú puedes hacerlo Sé que tú puedes hacer llegar, Señor, tu palabra aún más allá, Señor, del entendimiento. Aún más allá, Señor, de las características, Señor, exteriores. Sé que tu Señor puedes seguir extendiendo y llegando al corazón, aún, Señor, de aquel corazón que, que se ha revelado, se ha endurecido, Padre. En esta hora rogamos, ayúdanos a hacer luz, Señor. Sal de esta tierra, Padre que podamos, Señor, experimentar y expresar tus bondades, que podamos, Señor, experimentar, Señor, el gozo, Señor, de la salvación, de aquellos que aún te necesitan, de aquellos que en su corazón y en su alma claman a ti, Señor, aún aquellos, Señor, que por diferentes motivos, Señor, han endurecido su corazón, sé que tú puedes tocarle, Señor. Así como lo hiciste con nosotros. Así como un día, Señor, viniste a nuestro encuentro. Sé, Señor, que Tú puedes hacerlo. Lloramos, Señor, para que esto hermoso que nosotros disfrutamos en este lugar bendiciéndote, exaltándote, Señor, con alegría, o aún si, si hubiera tristeza, Señor, Tú la cambias en gozo, Señor. Tú nos haces felices, Señor, en alabarte, en bendecirte. Fuera, el Señor, de todos los contextos, Señor, de nuestra vida, en Ti tenemos esperanza y te agradecemos. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Señor, seguir extendiendo esto. Que tú abras los corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, toque las vidas de cada persona, de cada amigo, Señor que te necesita o aquellos, Señor, que que han decaído en la confianza, en el amor a ti, Señor, vuélvele, Señor, a ti. Vuélvese amor en nuestros corazones por ti, Padre. Gracias porque sin ti, Señor, esto no tiene sentido. Sin el alabar, de, sin poder bendecirte Señor Que ese gozo esté en nuestras vidas y corazones Padre gracias por cada hermano, por cada hermana que está en este lugar Bendice sus vidas Señor A través de la alabanza Señor Puedan expresar a ti Señor su gratitud Con tu palabra hoy Señor Bendice nuestros corazones Te rogamos y nuestras vidas Guíanos Señor En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos Señor, amén y amén, bendito sea el nombre del Señor, continuamos exaltando a nuestro Dios, continuamos bendiciéndole y seguimos en esto hermoso que es alabar y bendecir a nuestro Dios. see Señor. Que nace desde el fondo de nuestro corazón. Señor. Te necesitamos en esta mañana. Mira nuestro corazón. Señor. En esta mañana. Y escucha el, el Señor de nuestro corazón. en esta mañana y decirle Señor te necesito oh Señor te necesito sobre Aleluya. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiendale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor por tenerles acá hoy, por poder compartir con ustedes este culto de alabanza, este culto de adoración, este día domingo, sin duda, para ser bendecidos, para ser ministrados por la presencia del Señor, amén. Aleluya Gloria al nombre del Señor Dios mucho. Gloria a Dios Ya podemos escuchar a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos También en el altar eh, Hermoso tiempo también de adoración a nuestro Dios Ahí cantábamos esas hermosas alabanzas Que sin lugar a dudas también de alguna manera Interpretan lo que está en nuestro corazón Y que nos llevan también a... a a pedirle al Señor en esa dirección, cuando necesitamos de Él, cuando, eh, como dice ahí en una de sus frases, y también lo dice la palabra, hermana Damaris, como el siervo Brahma, así nosotros también debemos clamar y pedir al Señor que esa presencia de Dios vuelva a nosotros, si es que por diferentes motivos nos hemos alejado, nos hemos desviado, y pedirle al Señor que Él vuelva a nuestras vidas, volvernos a Él con todo nuestro corazón, porque sabemos que Dios está atento, está atento, que al corazón de los hombres de las mujeres que, que necesitan de él. Hermana Damaris, también quisiera aprovechar la instancia de poder eh, saludar a una de nuestras hermanas que está en la sintonía, a nuestra hermana Rosa Ana. Ella en este minuto nos está viendo a través de internet, ella es de Santiago, y me hablaba también acá por interno, así que para ella un cariñoso saludo junto a su esposo también, nuestro hermano Erwin Martínez, Peña, que el Señor les bendiga mucho ellos están pasando por una situación bastante compleja pero confiamos y creemos en, en Dios que que Dios tiene todo bajo control todo está en sus manos y vamos a estar orando también por su esposo por ella también y por su familia así que que el Señor les bendiga mucho a mi hermana Rosana y esperamos también que la palabra del Señor que hoy sea que va a ser ministrada en este lugar les pueda bendecir en una forma grande Así es, hermana Tracy, me uno a sus saludos y aprovechando también de saludar a cada uno de nuestros hermanos y amigos que hacen, se han unido a esta sintonía. Esperamos que lo que vivimos lo, y lo que llevamos de culto eh, hayan podido ser bendecidos y, y esperen con ansias lo que será el mensaje en el día de hoy. Este tema llevará por nombre Un Espíritu Inmundo. Eh, se encontrará en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Así es, de la serie Vida Cristiana Va a ser el tema que nuestro pastor Hugo Va a estar administrando Un espíritu inmundo Libro de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28 De la serie Vida Cristiana Apunte allí el versículo Apunte allí el libro también que va a estar usando Nuestro pastor para enfocar este tema Y por supuesto, abra su corazón Disponga su vida, porque hay una palabra de Dios Para nuestras vidas en esta mañana Y si Dios quiere hacer una obra Especial en nosotros y libertarnos Sin lugar a dudas Dios a través de esta palabra lo hará y fortalecerá la vida de muchos también que hoy necesitan poder recibir esta palabra. La palabra no viene vacía, hermana Tracy. Siempre hay algo, eh, alguna área en que Dios quiere ministrar a nuestras vidas. Y hoy nos dejará de ser esa oportunidad en que Dios bendecirá nuestras vidas por medio de la palabra. Muchas veces eh, nos ha tocado quizás una palabra dura, pero eh, que no viene sin una bendición para nosotros, eh, sin... Algo hermoso que Dios también nos quiere entregar porque por medio de la corrección también eh, somos Dios nos demuestra su amor y somos bendecidos. Y claro acá continúa es. las alabanzas, hermana Tracy. Amén. Pasemos a escuchar entonces este tiempo especial también de alabanza. Damos gracias a Dios, por supuesto, por la presencia de Él en medio nuestro, por bendecir nuestras vidas, porque sin lugar a dudas Él está aquí en nuestro en nuestra vida, en nuestro corazón y en este templo también bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Recuerda el tema también que va a estar ministrando nuestro pastor en esta mañana. Y va a llevar por título Un espíritu inmundo y va a estar en el libro de Marcos capítulo 1, versos 21 al 28. Así que allí está el libro también que va a estar usando nuestro pastor para enfocar este tema. Eh, que hoy sin lugar a dudas nos va a bendecir tome lápiz y apunte también hermana Damari yo creo que es bueno, es buen ejercicio también hacer eso de tomar apuntes de lo que hoy se va a estar ministrando y es bueno también porque después nos sirve para poder recordar aquella palabra que, que nos fue ministrada así es, y cualque, en cualquier momento volver a acudir a ella sí. eso es una, un muy buen método hermana Tracy eh. Es una forma de también eh, poder recordar más tiempo este, este tema que viviremos el día de hoy. Claro que sí. Un espíritu inmundo entonces. Estamos a las puertas de poder escuchar a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos ministrando esta palabra. Así que vamos a escuchar lo que está sucediendo en el templo. Y prepare también usted su vida y su corazón para la palabra de nuestro Dios. Fins demà! Aquí prosperando per ya si tiene su biblia por favor hablarle en el libro de marcos capítulo 1 versículo 21 al 28 marcos capítulo 1 versículo 21 al 28 y Gloria al nombre del Señor. Te adoramos a ti, Señor. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba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 Y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias. Creemos con todo nuestro corazón, Señor, que cada palabra que tenemos tuya, nuestra vida nos enseña algo importante y un área de nuestra vida estocada, alcanzada y también ordenada. Gracias Señor por esta palabra que hoy recibiremos y te pedimos de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. Fluye en esta mañana con una presencia gloriosa, con una presencia maravillosa, tocando vidas y corazones en una forma especial gracias Señor por lo que harás en esta hora y en este momento porque sé Señor que tú estás aquí en medio nuestro hoy te glorificamos a ti te exaltamos a ti te damos honra gloria y alabanza porque solo tú la mereces en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya, puede sentarse mi hermano, Dios le bendiga Quiero que me ponga mucha atención Trataré de explicar lo mejor que pueda toda esta temática Hoy usaremos como título Un espíritu inmundo en la sinagoga Un espíritu inmundo en la sinagoga Lo primero que quiero marcar Por supuesto mirando el libro de Marcos donde iniciamos esta lectura Y sobre todo porque estamos en el primer capítulo de Marcos Marcos sin duda comienza su evangelio presentándonos el ministerio de Juan el Bautista Esos son los primeros versículos que aparecen allí Y nos presenta a Juan el Bautista como el heraldo, el heraldo del Mesías esperado Así lo enfoca También nos habla acerca del de bautismo que Jesús tuvo allí, ese acto de identificación con el hombre pecador para arrepentimiento de pecado. Sin duda, Jesús vino a salvar al hombre que estaba en pecado y Él llega a las aguas del bautismo para identificarse con ese hombre pecador que venía a salvar. Aquí vemos entonces lo que consta la ocasión para que el Padre, eh, el Espíritu Santo manifestaran por supuesto su identificación con Jesús recordemos que los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo en forma corporal parecida dice la escritura a la de una paloma y se oye la voz de Dios desde el cielo diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Ahora, inmediatamente después en el párrafo, el, el libro de Marcos Tiene lugar también la tentación de Jesús En la que demostró el Señor Jesús Que el pecado no encontraría lugar en su vida Satanás vino a tentarle Y sin duda, haciendo todo su esfuerzo No pudo lograr concretar esa tentación De esta manera entonces Fue una prueba más de su capacidad de ser no tan solo el salvador de los pecadores, sino que tenía el poder sobre el pecado. Esto me gusta, a mí me encanta. Ahora, a partir de allí, a partir de allí viendo la historia, comenzó eh, a detallar, Marcos, el ministerio público de Jesús. Comenzando, por supuesto, con el anuncio del evangelio del reino de dios jesús anunció el evangelio del reino de dios y marco lo relata de esa forma y allí también aparecen los primeros discípulos de jesús cuando él los escoge ahora marcos elige aquí la visita que jesús hace a la sinagoga en capernaum y lo hace escogiendo esta visita de jesús como para para iniciar para comenzar a mostrarnos quién era jesús al mismo tiempo, sin duda, él quería demostrar a través de ello quién Jesús iba a ser también en el futuro. Por lo tanto, era el comienzo de todo. Capernaum, el lugar muy especial, en cierta manera, y si lo vemos en la historia. Los acontecimientos que aparecen narrados allí tuvieron lugar en este pueblo, aldea, no le vamos a llamar ciudad, de Capernaum un pueblo que se hallaba al noreste del mar de Galilea según la historia eh, bíblica y por aquel tiempo era una ciudad importante pero si nosotros hurgueteamos un poquito más nos damos cuenta que esta ciudad de Capernaum pasó a la historia en lo bíblico por supuesto fue porque allí estaba el domicilio de cinco de los primeros discípulos de Jesús como es el caso de Pedro Simón Jacobo, Juan y también Mateo Ahora, el mismo Señor Al comenzar su ministerio Fijó allí, en Capernaum Fijó su centro de operaciones Y a pesar de que El Señor se estableció allí Nosotros vemos en la historia Muchos sucesos que ocurrieron en Capernaum Cuando Jesús fue rechazado En, en, en Nazaret Que es la palabra correcta nazaret Jesús establece allí como Capernaum el lugar o el centro de operaciones de su ministerio. Con esto también se cumple lo que anuncia el profeta Isaías por allá por el capítulo 9, versículo 1 y 2 que habla acerca de esta realidad que iba a suceder estaba profetizado en realidad cuando habla allí más no habrá siempre oscuridad para la, la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Naft Neftalí pues al fin llenará dice la gloria al camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles y dice el versículo 2 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra muerte y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hablando de esto maravilloso que sería la aparición del Mesías y al mismo tiempo todo el mover de Dios que se provocaría a través del Mesías. Ahora, a pesar de que ninguna ciudad de Palestina, hermano querido, parece haber gozado tanto como esta ciudad, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo De el mover del Espíritu Santo en ella Del ministerio terrenal de Cristo Sin embargo también fue la que recibió La condenación más terrible Que él pronunciara contra un lugar A excepción de Jerusalén O sea, vemos nosotros aquí Que Capernaum fue importante Pero al mismo tiempo también Capernaum rechazó totalmente a Jesús si nosotros miramos la historia Esto se debió a que a pesar de que fue allí Donde el Señor hizo muchos de los milagros Dedicó tiempo a la enseñanza Dedicó tiempo a la instrucción Incluso varios de los apóstoles Como ya lo veíamos Provenían de ese lugar de Capernaum Sin embargo Capernaum manifestó su oposición al Señor Y también al Evangelio Miremos un poco entonces qué es la sinagoga de acuerdo a la instrucción bíblica, de acuerdo a lo que vemos en la palabra del Señor Estando Jesús en Capernaum y dado que era día de reposo Jesús fue a la sinagoga Era costumbre del Señor Jesús ir a la sinagoga desde pequeño Y escuchar la palabra de Dios Ahora, la, las sinagogas en sí tuvieron su origen durante el exilio babilónico cuando el pueblo de Dios no tenía acceso al culto del templo. Allí nacieron las sinagogas. La sinagoga no era un templo como el, el de Salomón, por decirlo así, sino que era un lugar mucho más reducido, mucho más pequeño. Y como ellos no tenían acceso al templo, allí nacen entonces las sinagogas y de esta manera se centraba quizás en un sistema de sacrificio de acuerdo a la historia. Y en su lugar los judíos tuvieron que desarrollar un culto centrado primero en la lectura y segundo en la exposición de la palabra o la explicación de la ley, como así también se le llamaba. En los, en los tiempos de Cristo hermano, cada ciudad y cada pueblo tenía una sinagoga donde los judíos se reunían dos o tres veces a la semana, principalmente los sábados que era el más fuerte, ya para adorar a Dios y escuchar la palabra. El culto constaba de tres partes La oración La lectura De la palabra Y la exposición de ella La explicación de ella Y la sinagoga tenía Varios responsables en sí De acuerdo al orden bíblico que aparece El principal de la sinagoga Que estaba encargado de la organización Y los servicios Cómo hacerlo, qué hacer, para qué hacerlo Estaba el ministro que era responsable de sacar y guardar los rollos de las escrituras Y al mismo tiempo el mismo ministro estaba encargado también de la educación de los niños de la comunidad Por lo tanto habían responsables de la sinagoga Y como vemos en los evangelios Jesús acostumbraba asistir constantemente a la sinagoga Y era invitado también frecuentemente antes de iniciar su ministerio Era invitado frecuentemente a enseñar las escrituras O sea Jesús era conocido antes de iniciar su ministerio No como el Mesías, no como el Redentor sino como parte de la sinagoga Si miramos entonces en la historia los escribas para que entendamos un poco esto la forma de enseñar de Jesús Sorprendió a los asistentes a la sinagoga ¿Por qué? Porque era totalmente diferente A cómo enseñaban los escribas Debemos explicar que los escribas Eran estudiosos de la ley Constantemente ellos estaban estudiando la ley Revisándola, analizándola Profundizando en ella Todo lo que usted quiera Y ellos, los escribas Tenían la misión de transmitirla y enseñarla al pueblo O sea, a todos los que vinieran a la sinagoga Ellos tenían la misión, los escribas De enseñar y transmitir la ley al pueblo Pero desgraciadamente Habían llegado al punto En que para ellos Era más importante Explicar lo que los grandes maestros del pasado Dijeron Esos grandes maestros legales, llamándoles así, del pasado habían dicho sobre la ley O sea, ellos se basaban más en lo que los maestros explicaban de la ley Que lo que la misma ley decía ¿Me está siguiendo? Entonces ellos, los escribas, se basaban en los comentarios Y las diversas opiniones que esos maestros tenían Y exponían de esa forma, sin duda, los lo que los maestros opinaban y no lo que la ley decía Parece igual hoy día, ¿no? Increíble Ahora, si nosotros comenzamos a, a tratar de entender esto La interpretación de los eh, escribas en las escrituras o en la ley misma Era de segunda o tercera mano No era de primera mano Porque ellos no interpretaban la ley Sino que interpretaban lo que Los hombres habían dicho De la ley Entonces venía a ser de segunda o tercera mano Siempre estaban citando La tradición de los ancianos Por eso el Señor Jesús en un momento Le dijo Hablando acerca de ellos Que ellos ponían como mandamiento La tradición de los ancianos O sea En ese sentido la interpretación De los escribas de la ley era basada en los comentarios De los ancianos de Israel O los grandes eruditos Que habían hablando Acerca de la ley Entonces Cuando miramos esto Debemos entender entonces la autoridad De Jesús en la enseñanza Mirando la escritura Cuando Jesús estaba en la sinagoga De Capernaum Los que escuchaban estaban asombrados con él Asombrados totalmente qué era lo que les sorprendía de Jesús qué era lo que les impactaba de Jesús primeramente tenemos que notar que la enseñanza de Jesús lo que Jesús ministraba siempre causaba admiración entre todos los que le escuchaban eso lo vemos en la palabra de Dios tenemos abundantes ejemplos en todos los evangelios en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan en todos los evangelios tenemos estos estos ejemplos de que la gente se impresionaba, se admiraba lo cómo Jesús hablaba y cómo Jesús enseñaba. Ahora, la razón de esta admiración, la razón de esta admiración nos nos la eh, proporcionan los mismos oyentes. Nosotros recordemos que ellos decían, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miremos un poquito en esto. En contraste con la forma de enseñar de los escribas, el Señor Jesucristo sacaba el verdadero sentido espiritual de las escrituras. El verdadero sentido espiritual de las escrituras. O sea, Sin alegar más autoridad que la suya misma O sea la Biblia, la palabra, la escritura Él no trataba de decir como dijo fulano, sutano, mengano Sino que él decía esto es lo que dice la escritura Esto es lo que plantea la escritura Hoy día tenemos un problema muy serio Porque basamos nuestra instrucción y basamos nuestro consejo En lo que han dicho otros Pero nosotros tenemos que ir a la Escritura, a la Palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no haya otra autoridad, sino solo la Palabra de Dios. Y cuando expresamos la Palabra del Señor, entonces la gente va a quedar impresionada por lo que la Palabra dice y no por lo que los hombres dicen. Entonces cuando Jesús hablaba y hablaba solamente de la Escritura e interpretaba las Escrituras, Entonces hacía que esta enseñanza fuera eh, Inusualmente fresca Y fuera al mismo tiempo Algo maravilloso Cambiaba el ambiente Y la gente recibía algo nuevo Para sus vidas Y ellos eran tocados y alcanzados En sus corazones Cosa que no le sucedía Pero Cuando los escribas hablaban, porque los escribas hablaban demasiado de gente que había interpretado supuestamente la ley Y se aferraban a sus dogmas o a lo que ellos habían opinado de la ley Tú y yo no podemos hacer eso Tú y yo tenemos que ir a la palabra de Dios Siempre la palabra de Dios Ahora, ¿qué te he dado esta introducción? Sin duda te he dado un poco de, de conocimiento en esta área Nosotros tenemos que ver aquí la autoridad que Jesús tenía No tan solo en la palabra Sino también vemos aquí en este pasaje La autoridad de Jesús sobre los demonios El relato que nosotros leemos en Marcos Acerca de la enseñanza de Jesús en la sinagoga de Capernaum Mientras él enseñaba, mientras él ministraba Mientras él hablaba, dice que se vio interrumpido bruscamente por la presencia de un hombre endemoniado que comenzó a dar voces. Ahora es donde tú te preguntas, dice pero ¿cómo es posible que dentro de la sinagoga, en donde se está planteando la palabra de Dios, en donde se está enseñando la Escritura, hay un endemoniado? ¿Cómo es posible? Dice usted. Pero veamos esta realidad Miremos la historia y miremos también Lo que la Biblia nos, nos trata De enseñar en esto Aquí es donde despiertan Varias preguntas en nuestra mente Y en nuestro corazón que vamos a tratar De ilucidar o de contestar De alguna forma La primera pregunta que podríamos hacernos es ¿Qué hacía un endemoniado En la reunión de la sinagoga? Eso es como pensar aquí nosotros Pongamos esto en en, en, en, el, en el punto, ¿no? Nosotros nos reunimos aquí Y viene un endemoniado ¿Qué hace un endemoniado en un culto En donde venimos a adorar y a exaltar al Señor? No me mire así, no, yo no estoy mirando feo, no Yo no estoy diciendo nada de usted Por favor, no se asuste Pero quiero enseñarle esto, hermano Cuando miramos la Escritura Nosotros comenzamos a darnos cuenta Y a profundizar y entendemos Que que la forma en que el endemoniado se manifestó Resulta evidente que no fue a la sinagoga Con el propósito de escuchar la palabra de Dios De oír la palabra de Dios O ser instruido por la palabra de Dios Sino más bien fue para estorbar la obra de Cristo O sea fue para estorbar la obra de Cristo Yo espero que no haya nadie aquí que esté con ganas de estorbar la obra de Cristo. Ahora no estoy diciendo que esté endemoniado para estorbar. A veces sin tener tantos demonios usted puede estorbar. Ahora, pero mire esto. Jesús llega a la sinagoga. Este endemoniado aparentemente, constantemente estaba ahí en la sinagoga. No era un desconocido posiblemente. Pero ahí estaba, pero cuando llega Jesús y comienza su enseñanza Y comienza su ministración, por decirlo así El endemoniado, mientras Jesús no habló, estaba tranquilo ¿Entiende esto hermano? Mientras Jesús no habló, o sea, mientras el culto, por decirlo así, se llevó a cabo El endemoniado estaba tranquilo Estaba sentado en una silla azul Sin mayores sobresaltos, escuchando todo lo que el culto sucedía en la sinagoga Y él estaba tranquilo porque no había necesidad de hacer nada Pero cuando Jesús sube al estrado, al altar y comienza a hablar de la palabra de Dios Escúchame bien, esa presencia del Señor allí y la exposición de la palabra Provoca la reacción del demonio Provocó la reacción del demonio Tú sé que quizás has tenido experiencias Hemos en los años que llevamos hemos tenido muchas experiencias Las cuales en donde demonios se han manifestado de una forma increíble Y muchos hermanos aquí han vivido situaciones muy complejas Pero si miramos esta historia nos damos cuenta que este hombre que estaba en la sinagoga sentado tranquilamente No reaccionó absolutamente nada de lo que pasaba en la sinagoga hasta que Jesús habló Hasta que Jesús comenzó a exponer las escrituras Puedo pensar o analizar es una hipótesis que a lo mejor posiblemente asistió a varias reuniones de la sinagoga si se reunían dos o tres veces por semana, entonces significa que este hombre se sentó en varios cultos de la sinagoga Y escuchó la interpretación de la escritura por los escribas, pero no le pasó absolutamente nada, se echaba aire Pero cuando Jesús habló y expuso las escrituras, como Jesús no estaba interpretando nada lo que otros habían dicho no estaba hablando de la historia de otros personajes Sino que estaba hablando netamente de la escritura Los demonios se manifestaron O sea ante la verdad de Dios siempre el diablo va a tratar de impedir que eso se oiga Siempre por eso tú ves en lugares en donde la mentira fluye Y no ocurre absolutamente nada ¡Wow! Fue un vaso de leche la reunión No hubo ningún altercado No hubo absolutamente nada Todo tranquilo, todo suave, todo lindo, todo hermoso Y hoy tú ves muchas religiones de este mundo En donde ellos hacen y deshacen Tratando de interpretar la escritura Pero por Segunda o tercera o cuarta interpretación que no tiene nada que ver con lo que realmente la escritura dice Mira esto, hagamos esta pregunta ¿Por qué hermano querido y mira esto es una realidad ¿Por qué en todo el antiguo testamento no encontramos nada parecido a lo que Jesús hizo con este endemoniado? ¿Por qué, de hecho, nos enos, no se nos habla en el Antiguo Testamento de endemoniados? Cuando tú lees la escritura del Antiguo Testamento, no aparecen registros de ese tipo. Endemoniados. Sin embargo, aquí apenas Jesús inicia su ministerio, ¡buah! Quiero que pienses, es una evidencia hermano querido que la venida de Cristo a esta tierra a Cumplir el propósito de Dios suscitó un gran estallido de actividad demoníaca en la tierra ¿Qué quería hacer Satanás? detenerlo a toda costa, frenarlo a toda costa Jesús no cumpliera su ministerio Por eso todo ese Ay como llamarle así Toda esa proliferación si es la palabra Correcta todo, toda esa cantidad De demonios que se manifestaron Y tú ves el ministerio de Cristo Constantemente Jesús liberando A endemoniados Un endemoniado, dos endemoniados, tres endemoniados Cuatro, cinco, seis, diez, 20 La Biblia no registra todos los Endemoniados que Él libertó pero tenemos A varios allí Entonces, cuando Jesús aparece, el infierno se desata, por decirlo así. Podemos nosotros mirar en la historia y en la palabra del Señor y considerar que nada más que Jesús comienza su ministerio, Satanás le atacó inmediatamente. ¿Recuerdas cuando fue al desierto? Satanás inmediatamente lo atacó para tentarlo quería detenerlo a toda costa, sabía como Jesús también lo dijo después yo soy la verdad o sea imagínate eso, el diablo sabía que él era la verdad, había que detener la verdad porque el diablo trabaja con la mentira entonces tenía que detener la verdad de alguna manera Y aquí vemos en esta sinagoga, en la sinagoga, en donde se supone que está entre comillas, no entre comillas la presencia de Dios, entre comillas está la palabra de Dios, entre comillas está también eh, esa verdad. Pero aquí en esta sinagoga estaba lo más tranquilo este endemoniado hasta que Jesús habló e interrumpiendo la enseñanza de Jesús en la sinagoga. Nosotros por los evangelios, cuando comenzamos a leer los evangelios Nos damos cuenta que en, est, en estos evangelios No eran incidentes aislados que se manifestaran los demonios Para nada, comenzó a ser una constante Constantemente, donde Jesús iba habían endemoniados Y no tan solo Él, también los discípulos tuvieron la experiencia O sea, vemos nosotros eso Algo que se repetía una y otra vez a lo largo de todo el ministerio de Cristo. Endemoniados. Entonces tú comienzas a buscar endemoniados hacia atrás en el Antiguo Testamento. Y dice ¡guau! Wow, y en todos estos libros no hay endemoniados. ¿Y por qué ahora aquí aparecen los endemoniados? ¿No te habías dado cuenta de eso? O sea, intentamos esto, hermano querido, por favor. Quiero tratar de, de, de, de enseñarte esto Lo que hace el espíritu inmundo Al manifestarse Al mostrarse Si lo puedo decir así Cuando se muestra el espíritu inmundo Le pregunta a Jesús Dando voces Si había venido a destruirlos Eso fue lo que le dijo Has venido a destruirnos Yo digo eso y miro algunos rostros Y digo Señor Entonces este endemoniado Al manifestarse A, a, a, a ese espíritu mundo Manifestarse Lo primero que hace Es preguntarle al Señor Jesús Si ha venido a destruirle ¿Sabes por qué? Porque los demonios Que están ligados a Satanás Y porque Satanás Sabe cuál es su fin Los demonios actúan de la misma manera Sabiendo cuál es su fin Ellos saben que serán vencidos por el Señor Jesucristo Ellos saben que no pueden derrotar al Señor Jesucristo Ay me gozo al decir esto hermano Oiga hermano querido Ellos saben que no pueden contra el Señor Jesús Por eso le preguntan ¿Has venido a destruirnos? ¿Te acuerdas tú del ejemplo que aparece ahí en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 29, cuando hablamos del endemoniado gadareno? Lo primero que hace este endemoniado es correr hacia el Señor. Y él dice, y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Sabían quién era? Lo extraño es que tú no sepas quién es. Eso es otro punto. ¿Qué tienes Jesús? <ríe> Con nosotros Jesús, Hijo de Dios Has venido acá para atormentarnos Antes de tiempo ¿Por qué? Hay un tiempo Tú lo sabes La Biblia lo dice Llegará el día en que el Donde Satanás será apresado Y el diablo lo sabe Él no quiere que llegue ese día Pero llegará ese día Oh, aleluya Y será echado al infierno Bendito Dios Llegará ese día Entonces Satanás sabe Y los demonios que vienen de él El mismo espíritu de Satanás Saben eso Por eso dice Has venido a atormentarnos antes de tiempo <ríe> Oye me encanta esto Cuando miras la Biblia La palabra del Señor y vas al libro de Apocalipsis Capítulo 19 versículo 20 Te das cuenta De lo que estamos hablando aquí y la bestia dice fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre mira ahora el capítulo 20 versículo 10 de apocalipsis increíble hermano me encanta esto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 Ahora sí, claro, podemos decirlo, es una gran verdad El diablo anda suelto Y anda haciendo de las suyas por aquí, por allá Pero la palabra de Dios cuando es predicada Cuando la palabra de Dios es ministrada Cuando la palabra de Dios es enseñada Los demonios no pueden contra ella ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios Y ellos saben que el tiempo está llegando Aleluya Ahora, mira esto, bíblicamente, cuando tú ves esta este crecimiento de endemoniados cuando Jesús llega y comienza su ministerio, quiero que lo entiendas bien, no es A ver, no es algo malo. Es algo bueno, no digo que sea bueno que se manifiesten los demonios, estoy diciendo que sea bueno lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a este mundo Y comenzó a echar fuera a los demonios Esto marcó el inicio de la etapa final Aleluya del reino de Satanás O sea aquí se marca el inicio De la etapa final de Satanás Por eso el diablo está asustado No te imaginas al diablo asustado ¿no? Pero está asustado Y tiene mucha razón Porque el final se acerca para Él Él quiere destruirte, quiere robarte, quiere matarte Pero bendita gracia de Dios Bendita sangre del Señor Jesucristo Que nos lavó y nos redimió Oh bendito el día en que Jesús vino Murió en la cruz por nuestros pecados Y nos redimió, aleluya Bendito sea el nombre del Señor Oh gloria a Dios Entonces, ¿qué lo que marca? Marca el inicio de la etapa final de Satanás, pero también marca el inicio del reino de Dios. Hasta ese momento el diablo estaba haciendo de las suyas, hacía lo que quería, pero ahí marca el inicio del reino de Dios. Por eso Jesús dijo eso. También Juan el Bautista lo habló. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces ¿de qué está hablando este? Y después Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Oh, bendito Dios. Yo, ya, ya estoy, ya, ya, hermano, yo ya corro ya para ya olvídese. no sé, yo sé que tengo que, el, el, el, los hermanos decía pastor pastor, contrólese, tiene que predicar a la tarde, déjame, déjame, suelta, déjame. Ahora, este pasaje, hermano, este pasaje, al comienzo mismo del ministerio de Jesús Vemos inmediatamente Que él vino a corregir la, la visión distorsionada Que los discípulos Y todos los judíos Y también los escribas Tenían del reino de Dios La visión distorsionada Si el problema es ese Ellos no entendían el reino de Dios Quizás también tú no lo entiendas, pero ellos en ese tiempo estaban más perdidos todavía. No entendían el reino de Dios. ¿Qué es lo que esperaban ellos? Ellos esperaban un Mesías que inaugurara un reino político. Que ellos viniera, que Jesús viniera para para destronar a Roma y sacarlo de allí e instaurar un reino político con sede en Jerusalén. Por eso Judas andaba con esa cuestión metida en la cabeza. Quiero que entiendas eso. Pero, cuando tú ves esto, hermano querido, y comienzas a ver lo que, lógicamente, la Escritura nos marca, cómo el Señor Jesús comienza a iniciar, o cómo inicia su ministerio, nosotros nos damos cuenta de la diferencia. El reino de Dios. Entonces, cuando ellos esperaban que instaurara un reino político, el Señor a partir de este momento Y de estos encuentros con los Endemoniados, Jesús les estaba Diciendo otra cosa, Jesús les estaba Enseñando que su reino No venía a establecerse políticamente Terrenalmente, sino que su reino Venía a establecerse En los corazones de los hombres Él venía A poner un reino en nuestro corazón Hermano capta Tienes un reino en tu corazón Amén Oye hermano date cuenta tienes un reino en tu corazón <risa> Entonces de esta forma para que era establecer ese reino en el corazón de los hombres Cuando él liberaba a los endemoniados Le estaba diciendo a todo el pueblo judío A todo el pueblo de Israel Y también nos dice a nosotros Que él venía a instaurar ese reino En el corazón de los hombres ¿Para qué? Para arrebatarlos del dominio de Satanás Recuerda la Escritura dice que Él nos ha sacado de un reino para llevarnos a otro reino. Él nos ha sacado de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. O sea, el Señor viene para rescatarte a ti y a mí del reino de Satanás y llevarnos al reino del Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Por eso Él instaura su reino en nosotros. ¿De qué sirve? Quiere instaurar un reino terrenal Estaríamos peleando todavía Con las, las cosas políticas Y uno diría No, es que a mí no me gusta Como gobiernan No me gusta esto No me gusta esto otro Y aunque tengas El mejor gobernante Siempre te vas a quejar ¿Sí o no? Pero cuando tú tienes El reino en tu corazón Aleluya Esa cara me dice Que tú estás feliz, hermano Y además de eso El Señor también manifiesta allí Cuando libera este endemoniado Manifiesta el poder de Cristo Sobre todas las fuerzas del mal No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Oh Dios qué lindo es eso hermano o sea, que si tú tienes a Cristo en tu vida, mmm, no habrá mal que te alcance. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! ¡Ja, <risa> ja, Entonces lo que Jesús está haciendo ahí es mostrarle primero a los judíos, al pueblo de Israel y también a nosotros Que Él viene a instaurar un reino en nuestro corazón para libertarnos de las garras de Satanás o del reino de Satanás Y también al mismo tiempo anticipa el triunfo final sobre Satanás y todos sus demonios Porque tú tienes que buscar en qué momento Satanás hizo mella en Jesús, en qué momento Satanás lo lo, lo tumbó, en qué momento el Señor ah, se desalentó y se, no, ya no puedo seguir. no No, no, no, Satanás no pudo, no pudo. Y si tú te aferras al Señor Jesús, si tú te agarras del Señor Jesús, si haces tú esa palabra, tampoco podrá contigo. No por tu fuerza, sino por Jesús que está en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mira lo que dice primera de Juan capítulo 3, versículo 8, para que entiendas lo que te estoy planteando. Esto es impresionante pero importante entenderlo Dice el que practica el pecado Nosotros gracias a Dios no El que practica el pecado es del wow. Porque el diablo peca desde el principio Y dice para esto apareció el hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Oye escúchame, ni siquiera apareció para darle un golpe al diablo y que arrancara Para deshacer las obras del diablo El diablo puede refregarte el pecado que quiera en tu cara Puede recordarte cosas pasadas y cosas antiguas Puede recordártelas todas si quiere Pero recuérdale al diablo Que tú fuiste a la cruz del Calvario Y aceptaste el sacrificio que Jesús hizo por ti en esa cruz y esa sangre derramada no fue desperdiciada sino que fue para remisión, perdón de pecados de toda la humanidad. Y allí tú y yo estábamos incluidos. Así que el diablo no tiene autoridad sobre ti sino que Cristo es el que tiene la autoridad sobre tu vida. Aleluya. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué, ¿qué actitud debiéramos tomar nosotros referente a los endemoniados de los evangelios? Porque ahí aparecen muchos endemoniados. Y si tú miras hacia atrás, Antiguo Testamento, no pasa nada. Y sí ahí. Y, y tú te rascas la cabeza y dices, pero, ¿qué pasa con los endemoniados? ¿Hay demonios? ¿Existen los demonios? ¿Realmente existen los demonios? ¿Existen los demonios? ahora mucha gente rechaza la idea de los demonios es una gran verdad la gente rechaza eso porque la considera una una, una superstición del mundo antiguo demonios oh. y de repente ves un perro negro no, si los negros también son perros en el sentido de que el perro es blanco negro, café, amarillo de todos los colores y va a ser perro siempre pero cuando tú lo ves volar ya es otra cuestión O sea, no puede ser. Y hay gente que ve cosas. Y claro, tú dices, ¿existen realmente? Ahora, muchos creen que se trata simplemente de cosas de locura. Así lo plantean muchos. Simplemente es epilepsia u otra enfermedad mental que en aquella época no podían explicarla porque no tenían la medicina, porque no tenían los conocimientos de medicina que hoy día tienen los hombres para identificar ciertas enfermedades que para ellos dicen eran demonios. Sé que al explicar eso tienes tiene también un poco de lógica, ¿no? Y pareciera que sí. Sin embargo, está muy claro aquí que tanto los autores de la de la escritura como como Jesús mismo hace la realidad De los demonios Escucha bien esto Los escritores Más Jesús Aceptaron La realidad De los demonios Porque cuando este hombre En la sinagoga Le habló ¿Qué le dijo el Señor? ¡Calla! Y ¡Sal de él! <risa> Pero entonces Si ¿sí? es sí si, si el hombre, el hombre nada más y si estaba enfermo o sea, ¿A quién le dijo que saliera de él? Y cuando se enfrenta al endemoniado gadareno Y el diálogo se arma allí El Señor le dice ¿Cómo te llamas? Legión Porque somos muchos No creo que tú tengas una legión de resfriado Quiero, quiero planteártelo así Legión, Porque somos muchos Y cuando tú ves a ese hombre Lo que hacía, lo que vivía, dónde vivía Cómo actuaba, cómo agarraba a pedradas A la gente que pasaba cerca del cementerio Donde él estaba O sea, era terrible, rompía grillos, cadenas El hombre andaba desnudo Estaba endemoniado Y todo el mundo le tenía miedo Pero Jesús lo liberó Eso es lo bueno, ¿no? Entonces cuando vemos que Jesús y los Escritores de los evangelios tan por Hecho hermano querido aceptan la realidad De los demonios quienes somos nosotros Para tergiversar o no pensar en ello o No creer en ello Ahora quizás lo más sensato sea buscar Un punto de equilibrio no entre los que Ven demonios volando <risa> detrás de cada Persona o situación Como también en aquellos que no logran percibir ninguna realidad espiritual a su alrededor o del mundo en donde están Hay que buscar un, un equilibrio Porque hay una verdad, hay gente que anda sintiendo demonios en todas partes Y hay otros que no sienten nada Posiblemente ahora tú no sientas nada O sientas todo Hay que buscar un equilibrio. No sé si me estás entendiendo. Pero la palabra de Dios nos muestra que Jesús sí aceptaba la realidad de los demonios. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, es que hay un erudito que dijo, es que hay un teólogo, es que hay este, este otro. Hermano querido, vuelvo a insistirte de segunda o tercera, no, por favor, vea la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Tienes la palabra de Dios allí, escudriña la ley de ella Porque allí vas a encontrar la verdad de la palabra ¿Me estás escuchando? Ahora, ¿en qué consiste la posesión demoníaca? ¿Hay posesión demoníaca, y influencia demoníaca? Lógicamente vamos a tratar de ver lo que es la posesión demoníaca lo que tenemos que señalar aquí, que los escritores del Nuevo Testamento afirman Que todo hombre no regenerado, dentro de los contextos bíblicos Todo hombre no regenerado, o sea no salvo, que no ha recibido a Cristo Escúchame bien, que no tiene el Espíritu Santo en su vida Porque si no ha sido regenerado no tiene el Espíritu Santo Entonces en un sentido real está bajo el poder de Satanás Automáticamente está bajo el poder de Satanás Hay hijos de Dios, hijos de es fuerte pero es verdad Hay hijos de Dios, hijos del diablo No hay primos, ni cuñados, ni compadre Ni nada de eso Hay hijos de Dios, hijos del diablo ¿Usted es un hijo de Dios cuando? Cuando usted recibe a Jesús en su corazón Y permite que la sangre de Jesucristo le lave Y el Espíritu Santo le guíe Ahí es un hijo y no hay una hija de Dios Aleluya Entonces el hombre no regenerado necesita que le sean abiertos sus ojos Y permitir que Cristo le saque de esa oscuridad en la cual está viviendo y experimentando De esa esclavitud espiritual que ha llevado por años y tenga la libertad a la luz de la palabra de Dios Esto es importante Sin embargo, un endemoniado, hermano querido, es un caso especial. En el que el espíritu inmundo se ha apoderado enteramente de la voluntad de la víctima. Eso es una posesión. La influencia es cuando en ciertas ocasiones tú cambias tu forma de pensar o tu forma de de actuar. No estoy hablando de carácter. Estoy hablando de... Realmente un cambio. Él no era así. Uy, si no se le puede hablar. Si de repente este... Uy. Uh, parece que se le mete un demonio. Parece. Es una influencia. Que a cierto tiempo... ¡Fua! De repente andan sedita. Pero andan... pero amorosos, cariñosos, ayúdeme usted, comprensivo atentos, ayúdeme como ustedes pues ayúdeme, amable, respetuoso, y de repente, ¡fua! se da vuelta la tortilla, como dicen los campesinos, y cambia totalmente, odioso, idiota, Gritón. lo que lo que diga usted yo lo voy a decir. Vamos. No, pero ¿para qué mira a su esposo? Deje de mirarlo. Dígame no va. Sí, todo lo que estoy diciendo del hombre también es de la mujer. Alávale. Porque a veces también la mujer es una dulzura, es una Y los hombres siguen todos callados y dice, "No, pastor, no me conviene, si llegamos a la casa después la cosa se pone." No, oiga, hermano, seamos honestos, la influencia demoníaca viene a veces a nuestra vida cuando nos alejamos de Dios. Tú y yo como cristianos nunca vamos a ser poseídos por demonios, pero podemos ser influenciados por demonios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos alejamos de la comunión con Dios, si nosotros nos alejamos de la comunión de los santos, si nosotros nos alejamos de la palabra de vida, entonces nuestra vida puede ser influenciada. ¿No le ha pasado a usted que habla con un hermano y el hermano se pone súper idiota? Mi hermano, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cu ¿Cuándo va a ir a la iglesia y qué le importa a usted? Hermano, pero si nosotros nos llevamos súper bien. Sí, pues antes. ¿Tiene algún problema, hermano? Le vuelvo a decir, ¿qué le importa? Algo le pasa a ese hermano. Claro, usted dice, es que debe tener problema el pobrecito. Sí, de hecho, debe tiene un problema. Pero no da lugar a que reaccione de esa manera. Y ahí comienza todo. Y al final la persona se comienza a... Afectar su vida Y se comienza a alejar cada vez más De la comunión de Dios Y al final la influencia demoníaca Es más fuerte ¿Qué trató de hacer Satanás? Influenciar a Jesús Escúcheme Se trató de influenciar a Jesús Para que aceptara Sus Sus ofertas Y cada vez que venía Jesús lo escuchaba Y le respondía Ah, si eres hijo de Dios Haz que estas piedras se conviertan en pan Ahora yo te pregunto ¿Quién le costaba al Señor hacer así? Nada Pero no era la finalidad Era tentarlo Y Jesús se da cuenta de eso Y dice No tan solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que viene de la boca de Dios ¡Ja, <risa> ja, O sea, cuando tú ves ahí a Satanás tratando de influenciar a Jesús. Dime, ¿cuántas veces Satanás de una u otra manera ha tratado de influenciarte? Pero hermano, ¿qué te va a hacer un, un traguito? Sí, aparte que no hace mal. esto le dice discúlpame. Oh, pero tu pastor no está aquí, no estás en la iglesia. Discúlpame. La Biblia dice, proverbios. Ni siquiera mires el vino cuando rojea en la copa. Porque se entra suavemente, más como serpiente ¡fum! morderá. Ah. O sea, tú tienes que tener cuidado. La tentación es así, la influencia. Y claro, no te estoy hablando de una influencia demoníaca directa. Pero cuando tú caes en esa influencia... Satanás y sus demonios comienzan a rodearte Encontraron una brecha, encontraron un área Encontraron una debilidad, encontraron algo Por donde pueden entrar y donde pueden empezar A tomar dominio de tu vida poco a poco No has leído en la Biblia que aquel que recibió El Señor y que fue limpiado su corazón Barrida su casa totalmente y se aparta Después del Señor dice que los demonios Vienen, ese demonio que fue echado fuera Trae siete demonios Peores que él Y habitan en esa casa ¿Qué te está diciendo eso? Que el día que te descarríes No quiero amenazarte, pero es la verdad Lo que dice aquí la Biblia El día que te descarríes Vas a ser peor de lo que eras Cuando estabas en el mundo Así que agárrate del Señor, hermano agárrate del Señor y no te sueltes. Entonces Satanás lo que quiere hacer es esclavizarnos espiritualmente. El demonio que se apodera de un hombre destruye, ¿qué cosa? La imagen del hombre, la semejanza de Dios que fue creada por Dios y lleva a ese hombre a destruir toda virtud de lo que Dios ha creado. Y en esa condición, por supuesto, el núcleo de la personalidad o la personalidad misma del hombre se queda paralizado por fuerzas extrañas y ese hombre ya no reacciona, esa mujer ya no reacciona porque lamentablemente lo comienza a llevar a una ruina espiritual y lo empuja incluso a la autodestrucción. ¿Cuánta gente se quita la vida? Se ahorca, se pega un tiro Se tira las ruedas de los vehículos Al tren, se tira un, a un río eh, Hay un montón De personas, dime si alguna vez No, no me lo digas, pero si Piensa, si alguna vez Has pensado en quitarte la vida ¿Qué crees tú que es eso? ¿Tú crees que es algo lógico? No oh, Una influencia demoníaca No doy más Hasta aquí llegué, me quitar la vida, se acabó, voy a acelerar en el auto, voy a cerrar los ojos, no importa lo que pase, y así termino con mi sufrimiento. Frena un poco y analiza cuál es tu gran sufrimiento, pero Satanás te nubla, discutiste con tu esposa y ya te quieres matar, cuando te pegue recién piénsalo. ¿Por qué? Porque somos así Satanás influencia nuestra vida Para llevarnos a la autodestrucción Por eso es que tanta gente Termina en los vicios Con sus amigos Bebiendo, tomando, fumando La droga y todo aquello Y pierden toda su moralidad Se destruyen Y tú los ves allí en un problema tan grave Cuando tienes que hablar con un drogadicto Cuando tienes que hablar con un alcohólico Lloran, quebrantado Porque no pueden escapar de esa condición Y tú miras el problema Y claro que hay un problema Pero no ese es el problema El problema es que está lejos de Dios El problema es que no tiene a Cristo en su vida El problema es que Él no quiere levantarse de esa condición Porque no tiene la fuerza Solo Jesús puede libertarnos Es triste hermano querido Ver a un hombre que ha sido creado por Dios Hermano querido Sin embargo se encuentra poseído por Satanás Es triste, terrible Cuando miramos nosotros este pasaje Vemos ahí a Jesús escuchando A el endemoniado hablándole este espíritu inmundo. ¿Y lo que dijo este espíritu inmundo era verdad? Dime si no era verdad. Era el santo de Dios. Jesús era el santo de Dios, pero aún no se había manifestado como el Mesías. Por eso Cristo no aceptó su testimonio. Imagínate un endemoniado dando testimonio de tu vida. ¿Te acuerdas cuando le pasó a Pablo? que la pitoniza esa, la divina, gritaba detrás de él, decía, estos son los hijos de Dios que han venido. Y Pablo dijo, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero que me me consideren como que yo tengo el mismo espíritu de ella o ella el mismo espíritu mío. El espíritu mío es de Dios, el de ella es del diablo. Así que se da la vuelta y le dice, ¡calla y enmudece! Se acabó. Tú tienes que tener cuidado, hermano, cuando allá en el mundo comienzan a tirarte flores. Usted es un hijo de Dios, no hay como usted, un tremendo. Cállate. Y sal de él. Sí, porque seamos honestos, nosotros como seres humanos nos tiran unas pocas flores y nos inflamos como globo, gas, helio y nos levamos. Y después llegamos aquí como pavo real aquí. ¿Sí o no? Dios. Y ahí y ahí viene la, la famosa frase, Dios me habló. habló? Sí. ¿Y cómo te habló? No, allá afuera, un, un caballero. ¿Qué? No, un caballero, Dios lo usó. ¿Qué? Allá afuera, un caballero me habló. Me dijo que yo era un hombre de Dios, que iba a ser tremendo en las manos de Dios. ¿Y quién era? ¿Y quién era? No sé. ¿sí? Tenga cuidado. Amén. Ya, pero eso es para ocho temas. Vamos, sigamos en este. Gracias, Padre. Cristo no aceptó el testimonio de este espíritu mundo El espíritu mundo le dice que conoce a Jesús y declara que es el santo de Dios. Era una verdad, pero estaba diciéndolo un espíritu inmundo yo quiero que entiendas por favor entiende esto lo que te voy a enseñar aquí los demonios saben quién eres Amén. tú y quién soy yo Amén. Sí, así que no necesitan discernimiento Amén. ¿me está oyendo? Amén. ellos saben Amén. el diablo los reúne es una hipótesis el diablo los reúne todos los días y, y dice mire hoy día vamos a ir contra el José ¿me Pero el José, tengan cuidado, es bueno para orar. Voy a tomar otro nombre también. El Wilson. Y vamos a ir también contra el Joaquín. ¿O no? ¿Tú crees que no lo vas a decir? Y Dios, pero tengan cuidado, porque este es bueno para orar. Este no suelta la palabra. Tengan cuidado, que a este no le gusta que lo alaben. Entonces tienen que buscar la manera llegar a él. Busquen el punto débil y déjale ahí. ¿Entienden o no? Entonces Satanás se las arregla. Y en este sentido, este espíritu inmundo sabía quién era Jesús. Y alguien podía decir, cualquier predicador puede decir, o sea, el demonio estaba sentado ahí. Yo voy a agarrar cualquier cuestión aquí. Estaba sentado, no voy a ponerlo como ejemplo a usted, porque si no, después usted se enoja. Lo agarra un demonio también. Ya entonces el endemoniado estaba sentado ese espíritu mundo ahí sentado esperando su oportunidad y miraba a Jesús ¿a qué hora va a subir? ¿a qué hora vas a subir? Yo sé, es, yo sé quién es y ahí va y apenas comenzó el Señor a explicar se levanta el demoniado ¡guau! ¡Wow! ¿para qué? para interrumpirlo para detenerlo para frenarlo y comienza con adulación nosotros consideramos la adulación buena no que te adulen es bueno qué lindo ese grande hombre Dios y que te pare un hermano de allá atrás y decir oh siervo de Dios tú eres grande las manos del Señor y los hermanos dicen aleluya gloria pero no te das ni cuenta que puede que lo que esté diciendo ese hombre ni siquiera venga de Dios no si lo único, lo único que está haciendo es callarte, frenarte, sacarte de lo que estás diciendo y de lo que estás haciendo, porque ese es el espíritu de Satanás. Entonces Cristo no aceptó el testimonio de este espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque Él percibía que la intención del diablo, escúcheme bien, era sembrar la idea de de que él estaba vinculado con Cristo en alguna forma tú recuerdas en la Biblia que a Jesús lo acusaron después de curar a los enfermos por el poder de belcebú ¿por qué crees tú? porque cada vez que Jesús hablaba en algún lugar o llegaba a un lugar, los, los demonios se manifestaban y trataban de acoplarse a él como diciendo tenemos el mismo espíritu por eso decían de Jesús que él curaba por el poder de belcebú Imagínate aquí hermano Que se manifiesten los demonios Y los reprendamos y salgan Y después otro Y vamos a otro lugar Y a otro lugar La gente comenzaría a pensar Dice Este pastor sabe que Tiene que estar de acuerdo Con los demonios Porque donde va Se manifiestan Parece que anda trayendo Los demonios él Y los suelta cuando llega O no Eso es lo que trataba De hacer este demonio Que la gente creyera Que Jesús tenía El mismo espíritu de ellos esta idea hermano echa raíces. Por eso Satanás se juega sus cartas y tratas de trata de hacer lo que él cree conveniente para poder dejarnos a nosotros troncados o detenidos. Entonces acusaron a Jesús de tener dentro de él a Belcebú y que por eso echaba fuera demonios. La gente decía que Jesús era de origen impuro. Usted tiene que entender que la verdad no necesita el testimonio de la mentira Usted no necesita que lo adulen Ni tampoco que le digan que es un grande hombre de Dios Usted tiene que saberlo en su corazón y Dios Y punto y se acabó Mientras tenga ese concepto claro Aunque le digan lo que le digan Aunque se enojen, se rabien o le tiren flores Usted no se haga drama Deje que Dios haga lo que tiene que hacer Dios se encargará absolutamente de todo Además todavía De acuerdo al contexto bíblico Todavía no había llegado el momento de Jesús De ser proclamado públicamente como el Mesías Entonces Jesús no No, no, no Paremos esto decía Ahora Para terminar ¿Qué pretende enseñarnos el Señor por medio de esto? ¿Qué es lo que Marcos ve A través de esto? ¿Y cuál es la enseñanza? Cuando nosotros miramos todos los milagros que el Señor Jesús hizo Vemos en algún aspecto el poder, el poder y la autoridad del siervo de Dios Del Hijo de Dios, ahí vemos como Dios se glorifica, como Dios se manifiesta Como Dios obra, como Dios hace los milagros extraordinarios allí Y aquí vemos la autoridad divina de Jesús frente a un Endemoniado frente a las fuerzas demoníacas Jesús enfrentándose a las fuerzas demoníacas Y esto sirvió hermano para qué Para realzar y resaltar al mismo tiempo La verdad de la doctrina que él anunciaba Por eso se impresionaron tanto Tú recuerdas en una ocasión cuando Jesús está En, en un lugar y, y hay un hombre y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, y los escriba, y los fariseos comenzaron. Oh, el chisme, el cahuín, comenzó a correr rapidito, y dice, ¿cómo no? no puede perdonar pecados, solo Dios perdona pecado ¿cómo se le ocurre? Y el Señor le dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y camina. Y ahí quedaron todos los fariseos y lo escribas. Y Él les dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, agarra al hombre le dice, toma tu lecho y anda. Y el hombre se para y sale caminando. ¿Cómo te queda eso hermano? O sea imagínate el diablo, los demonios ¿Cómo huirían de ese lugar? Ante eso ¿Quién puede hermano querido detener la obra del Señor? Por eso que aquí estamos viendo Que cuando miramos a Jesús Nosotros encontramos al que tiene toda la autoridad Al que tiene todo el poder Y lo que Él anunciaba, lo que Él predicaba La doctrina que Él hablaba y ministraba Tenía autoridad Eso fue lo que quedaron preguntándose todos los que vieron esta situación. ¿Cómo Jesús expulsó el demonio? Y ellos dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? <ríe> que con autoridad manda a que los espíritus inmundos salgan y le obedecen. O sea, el punto no es tan solo decir a algo que salga y... <ríe> Ya, pues, sale. Sale en el nombre de Jesús. Le digo, que salgáis. Ándate ahora. En el nombre de Jesús. Y tres horas después, sale. Digo, que salgáis. Y cinco horas después, por favor, ¿puedes O sea, porque usted yo sabemos, en la triste realidad de la iglesia religiosa hoy día, oiga, hermano, cuando empiezan a reprender demonios, los moñonguean a los hermanos, ¡ah! moños guiantando los dejan desarmado entero cómo se siente ahora igual ya vamos otra vez ocho ya oh, y al final dice cómo se siente peor y, ahora, y al final dice no está bueno que estoy bien estoy bien y ahí dice liberado liberado traigan el ocho Oiga, eso no hacía nada de eso, que eso le dijo a ese demonio, calla, sal de él, y qué hizo el demonio, el demonio hermano, con, y el hombre mismo dice, con un tremendo grito, ¡buah! y se fue, quedó libre. Ahora, yo sé que a algunos le asusta esto. No, a mí me asustaría estar en una cosa así donde se va a liberar un yo no Yo no sirvo para eso, a mí me da miedo. Pero si eres un hijo de Dios, hermano, ni te preocupes. Ni te preocupes. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando tú predicas la palabra de Dios, es inevitable que los demonios comiencen a... Por eso que en esto es una realidad O tú te vas contento O te vas enojado Una de dos Pero nunca te vas a ir Término medio ¿Cómo te vas Más o menos No, no, no O enojado o alegre La palabra siempre va a provocar Algo en tu vida Por lo tanto aquí vemos Que Jesús Mientras Él ministraba Este espíritu inmundo Trató de detenerlo Frenarlo, estancarlo Y el Señor lo echó Fuera Esa es la autoridad de Jesús Y tú y yo hoy día Estando aquí, en este templo, hermano querido, y nos preguntamos también qué pasó allá, si en una sinagoga en donde se reunían para oír palabra de Dios, había un espíritu inmundo, un hombre con un espíritu inmundo. Imagínate cuántos tendremos nosotros hoy aquí. Ay, Samaya. No es algo que esté diciendo por decirlo, hermano. Esto es una realidad. Amén. Amén. Tú puedes llevar años sentado ahí en esas sillas y no te has manifestado todavía. Dice, estoy esperando mi momento. El jefe me mandó para acá, yo tengo que ver el momento. En todo caso, ten por seguro que el día que tú te manifiestes, hablo a los espíritus, te vamos a echar fuera. <risa> y lo vamos a hacer en la autoridad de Cristo Jesús. Por lo tanto Dios libertará tu vida y hará algo extraordinario. Aleluya. Ponte de pie iglesia por favor. Oh gloria al nombre del Señor. Aleluya. qué bueno es el Señor. Maravilloso es el Señor amen, amen. Yo he querido enseñarte esto de esta manera Podría haber acoplado muchas experiencias Que hemos vivido en estos años En donde los demonios se han manifestado En donde hemos tenido que orar Y reprender espíritus inmundos De muchas personas No es fácil Cada experiencia es diferente Cada situación y circunstancias es diferente Pero hemos visto cosas sorprendentes que Si Cristo no estuviera en nuestra vida hermano Arrancaríamos de ese lugar Para algunos es sabido que cuando un endemoniado Está allí los demonios se manifiestan en él La fuerza es increíble Y con seis o siete hermanos pueden sujetarlo Pero con los años se ha aprendido algo que es tan sencillo y práctico que Jesús no dialogaba con los demonios. Si tú te fijas, los diálogos de Jesús fueron tan cortos, tan breves. Él no no, no perdía tiempo en eso. ¿Cómo te llamas? Legión. ¿Después de eso? Le pidieron que no lo echara fuera de la región Mándanos a esos sartos de cerdo. Allá van. Listo. Los demonios dijeron, vamos a ir bien ahí. Pero los cerdos se lanzaron al risco y murieron ahogados. Hermano, hay muchas cosas que tú y yo experimentaremos. Pero nunca, nunca debes dejar de entender que el poder de Dios es real. Amén. Si bien es cierto, los espíritus y demonios existen, Y están presentes porque la palabra de Dios lo dice Y porque Jesús lo testifica allí Y lo creemos con todo nuestro corazón Y lo hemos visto también en nuestras experiencias personales Liberando endemoniados hermano Pero tú y yo debemos saber que el único poder Que puede ser fuera de esos demonios Es el poder de Cristo Jesús Aleluya Ante ese nombre, el nombre de Jesús Aleluya el diablo tiembla ante ese nombre los Demonios tiemblan ante ese nombre todo Espíritu es atado ante ese nombre todo Hombre y mujer es liberada porque el Poder es de Cristo Jesús y tú y yo Estamos aquí para proclamar ese poder y Cuando tú vienes a alabar y a glorificar El nombre del Señor en este lugar los Demonios y los espíritus inmundos no Tienen cabida Porque Dios trae liberación donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad, bendito Dios Padre te damos gracias en esta hora Agradecemos tu palabra, agradecemos Señor Tu enseñanza, tu instrucción, agradecemos Dios mío lo que tú nos hablas Permite en este día y en esta hora Señor que cada uno de tus hijos Pueda absorber pueda tomar esta palabra en su vida en su corazón y de esta forma señor poder poner en práctica tener el cuidado señor de toda influencia demoníaca tener el cuidado de toda astucia del enemigo tu palabra dice señor que no debemos ignorar las maquinaciones de satanás tu palabra nos enseña señor que nosotros debemos resistir al y Y Él huirá de nosotros Padre tu presencia en nosotros Aleluya nos hace libres Tu Espíritu Santo en nosotros Nos da esa autoridad Padre mío limpia nuestra mente Y corazón de todos Toda obra del enemigo Señor Y trae sobre nosotros Esa gracia maravillosa Ese poder glorioso Esa unción maravillosa Señor Que puede romper Toda obra del diablo Y como tu palabra dice Dios mío Que la unción de Dios Pudre el yugo del diablo Gracias Padre en el nombre de Jesús Bendecimos tu nombre hoy y bendecimos a tu pueblo a tu iglesia a tus hijos y a tus hijas para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya gloria a Dios cantamos al Señor en esa hora oh Señor a ti es la gloria Señor Escuchar los angeles als del manos levanta tus manos ese aplauso, fuerte, fuerte, aleluya, santo, gracias Señor, aleluya, aleluya, gracias Señor oh gracias Jesús te alabamos Señor te bendecimos Rey de Gloria maravilloso Dios gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu bondad gracias Señor Jesús Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Uh Señor Ja <laughs> ja Ese ¡Aplauso del avance al Señor! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Maravilloso Dios! Gracias, Jesús. Bendito Dios, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, puede sentarse si puede hacerlo, si no siga alabando a Dios allí. Un hermoso ambiente en el templo se vive en esta mañana, después de haber escuchado también esa palabra que sin lugar a duda nos ha bendecido a cada uno de nosotros, hemos podido recibir también nuestra parte a través del tema, un espíritu inmundo estaba en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28 de la serie Vida Cristiana eh, Hermoso tiempo también para poder eh, reflexionar en ella y ver también la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo y que ha tenido en nuestras vidas y que por supuesto también ha venido a libertarnos a cada uno de nosotros Él tiene el poder, la autoridad y hoy también a través de su palabra hemos podido también reflexionar en ello y entender que esa autoridad aún está vigente en este tiempo, hermana Damaris Y ya pronto, entonces, vamos a tener a nuestra hermana Damaris también Así ahí. Sí, sí. Eh, y nosotros también queremos tomar una impresión, hermana Treisa, aprovechando. A mí, aquí está mi hermana María Eugenia. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones, mi hermana Damaris. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias al Señor. ¿Cómo pudo vivir este este tema en el día de hoy? Eh, muy bendecida de la palabra del Señor. Una hermosa enseñanza donde Dios nos confronta cada día con nuestra vida espiritual. Eh, en ese sentido, me ha hablado el Señor a mí en mi vida espiritual. Porque podemos estar sentados, como dijo Pastor, muchos años aquí, pero no hemos sido libertados. Pero cuando llega la palabra de Dios, Él nos liberta. Cuando llega Jesucristo hablando a través de su palabra. Mi hermana María Eugenia, ¿qué autoridad tenemos nosotros como hijos eh, del Señor sobre eh, la vida espiritual y sobre otros también? yo no ha dado una autoridad. Porque desde no, el momento que le aceptamos, somos sus hijos. Y Él dice que nos dio autoridad para sanar a los enfermos, para ahollar serpientes... Para todos, entonces tenemos el mismo poder, pero tenemos que ir dispuesto en la mano al Señor y con en santidad. En santidad más que nada porque Dios hablaba, dice, como quien tiene autoridad. Y cuando uno tiene autoridad ante Dios es porque hay santidad. Muchas gracias, mi hermana María Eugenia. Muchas gracias a usted. Bendiciones, mi hermana querida. Mi hermana Tracy. Amén. Ahí escuchamos entonces también eh, lo que ella en forma personal también ha recibido y por supuesto como dice como hijos del Señor tenemos una autoridad y tenemos que también usar aquella autoridad que el Señor nos ha entregado, vamos a ir a compartir este tiempo de alabanza también con nuestros hermanos que están en la sintonía y ya estaremos retornando el estudio también con más entrevistas como ala ese aplauso fuerte, fuerte gracias, Jesús. damos gracias al Señor porque sin lugar a dudas hoy hemos sido bendecidos por todo este culto desde el principio hasta el final ya faltan pocos minutos para ir cerrando este espacio pero sin lugar a dudas nos vamos bendecidos, ha sido una semana donde la palabra del Señor ha ministrado nuestro corazón, ha ministrado nuestras vidas y esperamos también que esta palabra que en esta semana hemos podido recibir incluyendo en el día de hoy pueda ser de fortaleza para comenzar también una nueva una nueva semana en el Señor. Hermana Damaris, no sé si hay más eh, comentarios de nuestros hermanos que está en el templo, ya para poder también entregar los últimos avisos también para esta semana Así es, hermana Tracy, me encuentro acompañada de mi hermano Cristian, bendiciones mi hermano. Dios le bendiga a mis hermanos, amén eh, ¿Cómo usted ve eh, la realidad de la iglesia eh, espiritual dentro perdón, se la repito ¿Cómo ve la realidad espiritual dentro de la iglesia en este día? Amén. Bueno, primero que todo, eh, la verdad que Quiero agradecer por la palabra del Señor, un mensaje maravilloso. Y bueno, eh, sabemos que eh, la palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades potestad y gobernadores de las tinieblas. Por lo tanto, sabemos que hay una lucha espiritual constante, donde debemos cada día estar eh, apercibidos del Señor, lleno del Espíritu Santo, porque así como está el Espíritu de Dios, también está eh, el Espíritu de Satanás. Sin embargo, lo cantamos, Satanás está bajo nuestros pies. ¿Cómo se va el día de hoy hasta su hogar? Amén. Contento, bendecido, amén, eh, impactado por la palabra del Señor y fortalecido por ella para seguir adelante. Amén. Muchas gracias, mi hermano Cristian. Hermana Tracy, sí, eh, yo comienzo a despedirme también, pero sin antes dejar de recordarles a todos nuestros hermanos jóvenes que el 21 de mayo hay encuentro de jóvenes acá a partir de las 10 de la mañana. Si usted quiere ser parte es un joven pueda venir ese día, disponer ese día para el Señor y ser parte junto a nosotros de esa bendición. Y también el día 26 de mayo, el próximo sábado, es Noche de Milagros. Usted que conoce a alguien que no conoce al Señor y esta es la oportunidad que usted tiene para traerle y para que él pueda recibir palabra del Señor. También aquellos hermanos que amigos que se encuentren con alguna enfermedad, algún problema de salud, también pueda eh, traerlo hasta acá. Y se estará haciendo una oración por ellos al finalizar el culto. Claro que sí. Muchas gracias, hermana Damaris, también por sus comentarios y, por supuesto, a nuestros hermanos de RCN, todos los camarógrafos, asistentes de cámara, los que han estado en controles, también agradecidas porque, sin lugar a dudas, sin ellos tampoco sería posible esta transmisión. Importante, entonces, la información también que compartía nuestra hermana Damaris antes de cerrar este espacio. El 21 de mayo, en forma especial, ese día feriado, se va a estar realizando el Encuentro de Jóvenes en este año. Año 2018, donde esperamos también que muchos jóvenes participen, se inscriban y de esa manera también puedan ser parte desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche recibiendo temáticas para ustedes que sin lugar a dudas les van a bendecir, les van a ayudar mucho también en su vida cristiana. Y esa misma semana en forma especial, Noche de Milagros, 26 de mayo a las 19 horas, nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos también va a estar ministrando una palabra. Con, con este culto especial que va enfocado también a una noche en donde se va a estar predicando un mensaje de evangelismo y, por supuesto, se va a estar orando también por los enfermos. Así que usted, desde ya aproveche de poder invitar invitar a aquellos que no conocen al Señor o aquellas personas que están enfermas y traerlos, comprometerlos ese día para que también puedan venir a recibir una palabra de parte de Dios y que Dios también pueda hacer una obra especial en ellos y con esta información eh, nosotros ya también comenzamos a cerrar este espacio agradeciendo también a nuestro Dios por las bendiciones que nos ha dado y recuerde usted que el día de mañana también va a estarse retransmitiendo este culto especial si usted quiere volver a oír Palabra de el Señor, ahí tendrá la oportunidad de poder escuchar nuevamente este tema que fue ministrado hoy por nuestro pastor Hugo Montesinos, vamos a orar vamos a buscar el rostro del Señor para ir cerrando también este enlace Música Amado Dios, una vez más ante tu presencia estamos, Señor, agradecidos por todo este momento especial que nos has regalado, este tiempo en tu presencia, Dios mío, y este tiempo donde hemos podido recibir tu palabra. Gracias por recordarnos, Dios mío, que en tu nombre, Señor, hay autoridad, que en tu nombre hay poder, Señor, y hay libertad para los cautivos. Gracias, Padre, porque sin lugar a dudas tu palabra viene a renovar también en nosotros fuerza, convicción, fe, Dios mío, y en esta hora, Señor, sabemos que muchos también han sido bendecidos por esta que es tu palabra, Dios mío, una palabra bendita, una palabra santa. Gracias te damos, Señor, y encomendamos, Señor, a ti la vida de todos nuestros hermanos, Señor, y aquellos que estuvieron en la sintonía. Que tu bendición, Dios mío, pueda llegar a muchas vidas, Señoras. Y te presentamos también en una forma especial Y viene a mi mente Señor A nuestro hermano Erwin también Que eh, está en Santiago Señor Y mañana él tendrá que ser operado Te pedimos Señor en una forma especial Que también tu mano esté sobre él Que esté sobre, tu, sobre esa familia Dios mío Sobre su esposa Dios mío Y que tú puedas bendecir en una forma especial Sabemos que todo está en tu control Dios mío Y creemos Dios mío Que tú también tienes el poder para sanar Y para libertar su vida Gracias te damos Señor y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús amén y amén Señor Bueno, ha llegado la hora ya de comenzar a despedirnos y cerrar este espacio de RCN, de RCN en donde hemos podido llevar también este culto de celebración hacia sus hogares. Gracias por estar acompañándonos, gracias por estar junto a nosotros y esperamos también que la programación de Televida y de Radio Maus pueda seguir bendiciendo sus vidas. Que tengan una muy buena tarde y que el Señor les bendiga. RCN presentó culto de celebración le esperamos en una próxima oportunidad Dios le bendiga